Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Radio Guarico 1060M en San Juan de los Morros, Estado Guarico. Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Pueden escucharnos también, como es costumbre, a través de. www.radionex.com, visitar nuestro blog l i b r e r i a s o n i c a w o r d p r e s s c o m contactarnos a través de l i b r e r i a s o n i c a g m a i l c o m o por el Twitter l i b r e r i a s o n i c a Cuéntanos de la musiquita, Linsabel. Bueno, ya abrimos el programa escuchando Big Yellow Taxi en la voz de Johnny Mitchell, quien es una cantante canadiense muy reconocida porque ha incursionado en el jazz fusión y su obra como artista plástica también le ha dado renombre. Nació el 7 de noviembre del año 1943 y en el año 2002 recibió el premio Grammy Lifetime. Ay, no, esa palabra siempre la digo mal. Bueno, el premio Grammy por el trabajo de toda su vida, acompañado de una mención que la describía como una de las artistas femeninas más importantes de la era del rock y una poderosa influencia en todos los artistas que adoptan la idea de la diversidad, imaginación e integridad. Déjame darte una mano. Ese es el. El Lifetime Achievement Award, ese mismo. x a c t a m e n t e ¿Y qué tal si comenzamos、Acuffement、con.、Ah, Ay,、Acuffement、lo dije. No, así mismo es. Comenzamos con nuestras e f e m é r í e s semanales que van del primero, es decir, del 1 al 7 de noviembre. Adelante, pues. En 1604, en el Whitehall Palace de Londres, se presenta por primera vez la obra Otelo de William Shakespeare. Así es. Nace en esta fecha, el primero de noviembre, en 1935, Edward Said, escritor y, y activista palestino. Y fallecen en el año 1947 o s c a r Castro Zúñiga, escritor y poeta chileno. Y yo creo que esto lo deberíamos pasar por alto. ¿Estamos seguros con esta fecha, Isabel? Mira, según las efemérides de la Biblioteca Cervantes, sí, pero la podemos pasar por alto. Vamos a pasarla por alto y vamos al 2 de noviembre. El 2 de noviembre de 1906, en el lugar preciso, en Rusia, León Trotsky es deportado por, de por vida, mejor dicho, a Siberia. Y Nace en el año 1911 Odiseas Elitis, poeta griego, premio, nacional, premio Nobel de Literatura en el año 1979. También nace en 1919 Jorge de Sena, poeta, dramaturgo y narrador portugués. Fallecen en, en el año 1931 Juan s o r r i l l a San Martín, poeta uruguayo. Y también fallecen Bernard Shaw, dramaturgo, periodista irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1925. 3 de noviembre. En el año 1925 nace la escritora alemán Dieter Wellersdorf. También nace en 1949 Ana Vintur, o escritora estadounidense. Fallece en 1864 Antonio González Díaz, poeta brasileño. Y fallece en 1992 Armando Tejada Gómez, poeta y folclorista argentino. 4 de noviembre y esta semana se está yendo tan rápido como en la vida real. Ciertamente, tenemos que en esta fecha nace en 1899 Carlos Gómez. Pellícero, Pellícer, escritor y poeta mexicano. En el año 1909, el escritor peruano Ciro Alegría. Y también nace en 1936 C.K. Williams, poeta estadounidense. Fallece en el año 1918 el poeta inglés Wilfred Owen. En 1997 fallece Richard Homberger, escritor estadounidense. Y en el año 2005, el. La poeta afgano Nadia Anjuman. Pasamos al 5 de noviembre y tenemos que en esta fecha nace en 1943 Sam Shepard, escritor y actor estadounidense. Y en el año 1948, el escritor francés Bernard Henry l e v y Fallecen en esta fecha también, 5 de noviembre de 1963, Luis Cernuda, poeta español. En el año 1977, el historietista francés René Goscinny. Y también en el año 2005, hace cinco años, John Fowles, novelista y ensayista británico. 6 de noviembre, nace en el año 1692 Luis Racine, poeta también, francés. Así es. Y también nace en 1919 Sofía de Melo b r a i n e r poeta y escritora portuguesa. En el año 2000 fallece el 6 de noviembre e L. Sprague de Cam, escritor estadounidense de ciencia ficción. Fallece en el año 2001 Anthony Schaffer, dramaturgo inglés. Y el 7 de noviembre, tal día como hoy. Nace en el año 1833 Rafael Pombo, poeta, periodista e ingeniero colombiano. Nace en 1913 Albert Camus, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1957. Fallece en el año 1910 el dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez. Y con esto cerramos nuestras efemérides semanales, comentando que también fallece en el año 1989 Jan Skassel, poeta checoslovaco. Noticias, noticias, más noticias, e l Isabel. Bueno, tenemos como noticia que las personas que estén este fin de semana paseando por Valencia p u e d e n acercarse a lo que es el último fin de semana de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, la FILUC, que este año está como es costumbre en el Centro Comercial Metrópolis en Valencia. Y pueden aprovechar pues, para u e s p esta tarde ver entre las actividades que podrán encontrar a la una el foro del texto periodístico a l texto literario, donde estarán、mmm, Marianela Balbi, Milagro Socorro, María Elena Labot, Mariana Párraga. En las 3 pm habrá un recital que no pueden perderse si están en Valencia, los amigos que nos están escuchando en Carabobo Estéreo. Pues, Eda Armas y su taller El Ojo Errante e s t a r á con todos los integrantes del taller en la sala Pablo Neruda haciendo un recital de poesía para presentar la antología del Ojo Errante, la cual fue premio del Senal de este año. Y también a las 3 de la tarde, para los que les g u s t a la literatura infantil, Armando José Sequer i a y Walter Sorg Sor estarán conversando sobre los 10 años de Teresa. Bueno, información de la buena, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad, tuviste la oportunidad de acercarte?、Yo、no, no este año no pude ir a la Filuc porque tenía mucho trabajo acá en Caracas. Bueno, pero al menos he recibido comentarios de algunas personas、eh, que ha estado bien, que ha estado bastante ameno el lugar, con bastante presencia, mucha gente. La Filuc es una feria muy grata. Sí, y bueno, eso es lo importante, bueno, Y, y hablando que... de ferias, la otra noticia es que ya se acerca la sexta edición de la Feria、ah, bueno, del、claro. Libro de Filven 2010. Pues, avante. Esta Sexta Feria Internacional del Libro de Venezuela se realizará del 12 al 21 de noviembre en el Parque del Este, en el estacionamiento del Parque del Este. Y en esta ocasión tendrá como países invitados a Argentina, Colombia y México. Bueno, y dicho esto, yo creo que es el momento de hacer esa, esa lectura que siempre acostumbramos a hacer. Es así. Por supuesto, y hoy tu misma voz será la que nos complazca leyendo.、Ah, caramba, un poema de Odiseus Elitis. Que te va a quedar como anillo al dedo y que se llama del ego. El Eros, el archipiélago, y la proa de sus espumas y las gaviotas de sus sueños, en su más alto mástil el marinero ondea una canción. El Eros, su canción y los horizontes de su viaje, y el eco de su nostalgia. En su más mojada roca, la prometida espera, un barco. El Eros, su barco, y la despreocupación por su norte, y el enfoque de su esperanza, en su más ligero oleaje, una isla mece, la llegada. Y esto fue del ego de Odiseus Elitis. Acompañado por La Pavana de Gabriel Fauré, compositor impresionista francés, quien falleciera el 4 de noviembre de 1924. Así es, y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regreso a Librería Sónica. Literatura Parunta. Celebrando. ¿Celebrando qué? A ver, ¿qué e l e te digo? Celebrando、celebramos? que tengo en mis manos uno de los libros que más quería leer en esta temporada. Te coleaste, pero después que lo leas,、ah, después que lo leas, a p r e n d e tener de invitado al autor. Bueno, por supuesto, el t e m e l o presta. Estoy en la cola,、por、no importa,、supuesto. tercero, cuarto, venga, Mira, no importa. Es que este es uno de los autores que cuando uno los lee, uno dice como Salinger, qué suerte que lo conozco porque así le puedo escribir y decirle que me encantó lo que leí. Y es una realidad, porque ese es el tercer libro al menos que yo conozco, tal vez hay más, pero sus dos novelas anteriores son extraordinarias, las dos. ¿Y los artículos?、No、y ya le vamos a decir, ¿de quién se trata? Pero antes c u é n t a n o s ¿por qué el tema Celebration de Cool and the Gang? Bueno, porque el saxofonista y cantante de Cool and the Gun, Ronald Bell, nació el primero de noviembre de 1951 y pues trajimos esta canción tan sabrosa para celebrar. Además, que tenemos la invitada que vamos a recibir hoy y que nos trajo este libro portentoso. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Y bueno, ya ustedes, con todas las flores que hemos echado, sabrán que aquí tenemos un jardín. Porque tenemos con nosotros a Dakmar Hernández,、eh, quien es la representante de promoción de r a n d o l House Mondadori, Venezuela, y nos acaba de traer, entre otros libros, este por el cual estamos disputando el turno, Jason y yo. No, ganó e l Isabel, ya lo digo de frente.、No、Margarita Infanta, de Francisco Zuniaga. Lo que quiere decir que después de la lectura tendremos a Francisco Zuniaga. En medida de sus posibilidades sí, y su、sí. agenda dentro del programa. Sí, así, sí, sí, sí, es. así es. Así Dagmar, bienvenida. Bienvenida. <risa> Ay, <risa> que esta es tu casa. Estás en tu、Obviamente, casa. Te、sí, sientes así con los padres. Chévere, Yo s é que e s a s í e s a es la idea. Bueno, una de las tantas novedades, y ya que estamos tocando el tema del, de la novela de. ¿Es una novela? Sí. n o No, no son relatos cortos. Son relatos cortos. Sí, sí, sí, bueno, ¿por, relato ¿por qué、cortos. no comenzamos por allí, Dagmar? Con、eh, Margarita, Margarita Infante de Francisco Zuniaga. ¿Qué nos puedes decir de este texto? Recién publicado por ustedes? Eh, bueno, eh, como todos saben, Zuniaga es uno de nuestros autores、eh, mejores vendidos, mejor vendidos de, de, de, del fondo editorial. Es una novedad para nosotros, pero es un sueño anhelado por la gente que rodea a Francisco. Al parecer, hubo mucha gente cercana en su entorno margariteño, por allá de la Asunción, que le reclamaba que hiciera esos cuentos. Que no d e j a r á perder la memoria de la Asunción, que, bueno, que ha sufrido todos los avatares de cambio arquitectónico, de dinámica. Social, yo creo.、Eh, claro. Y bueno, es un libro absolutamente delicioso, no tiene pérdida. Además, es un libro maravilloso con el que sientes que te vas a poner a llorar de la risa.、Eh, hay personajes muy entrañables y yo creo que el misterio de la portada, yo no pienso adelantar nada. La gente, Pero ¿por qué esos niños están tan tristes? Usted tiene que leer el libro. Bueno, claro. Amén de que, aparte de leer el libro. Aquellos que hemos tenido la suerte de conocer a Francisco, apenas yo vi la portada, me reí. Lo reconocí. Supuesto, claro, no lo reconocí en n a a Por supuesto. El acto. En el además, acto. Te genera una ternura increíble. Sí, sí, sí, sí, además, sí, es sí. muy curioso y, y ojalá que Francisco esté escuchando eso, porque además yo se lo comenté cuando nosotros entrevistamos a Francisco en su casa a propósito del p a s a j e r o de Truman, o no, de la otra isla. De ¿no? la otra isla.、Eh, yo recuerdo, claro, yo lo conocí a él por f o t o más no en persona. Cuando yo estoy caminando a su casa, veo que está sacando dinero de un telecajero. Y el telecajero no le dio dinero. Y por supuesto, como buen venezolano, dijo de una de esas cosas que uno suele decir: cuando el cajero no te da. El dinero. Una alexia estereotipada. Así es.、Ajá. Y Dios me acercó la mucho gusto. Yo soy tal. A、ah, caramba, me conociste en un momento extraño. <risa> bueno, pero bueno, ese es Francisco. Y si d a n m a r dice que no tiene desperdicio, yo estoy、eh, no, plenamente no. seguro que es así. ¿Cuántos relatos más o menos tiene el Isabel? ¿Qué p r e s o n no lo tienes son, en la mano? Son aproximadamente 17 relatos.、Cortos. Y todos son más o menos en esa misma tónica. Maravillosos, todos son maravillosos. Desde cuando llegó el primer vampiro a, a Margarita. Oye, qué cosa、y、como el vampiro. En f a n c i a No, no, no. Es que los vampiros、buenos. venezolanos son f a m o s o s Fuertísimo. Pero este es un vampiro que va incluso por la misma consonante, por la M de Margarita, porque、Ajá. la otra es el vampiro de Maracaibo. No, Qué no, casualidad, bien, tenemos、bueno. vampiros hacia el occidente y hacia y, el oriente. Y el vampiro metropolitano. También el vampiro metropolitano. Entonces, mira, en ese libro están retratados desde el fotógrafo, la única, la única locación que tenía toda la gente que vivía en la Asunción para poder guardar un recuerdo fotográfico de su familia, los profesores, los amigos, bueno, su papá, que era el sastre de, de la Asunción. Bueno,、eh, de verdad Y es como escritor debe ser muy, muy grato que toda esta gente que ya te conoce, que ha crecido contigo y que tiene conciencia de ti como escritor, que te diga: Oye, Francisco, oye, escríbelo, vale. Eso tiene que s e quedar... celebrarlo. Lo, se... acaban, lo acaban de celebrar. es un par de semanas les cuento que Francisco estuvo presentando el libro en, en Margarita, en un par de librerías muy conocidas. Y bueno, fue prácticamente una fiesta familiar. Oye, qué m a r a v i l l a Qué delicia. Sí, sí, sí. Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo fui hace un mes de una semana de vacaciones a Margarita. Fui a trabajar y me quedé unos días de descanso. Y me senté en la plaza de la otra isla. Y cuando me senté en la plaza, y o no podía ver la plaza de otra manera. Y、ah. estaban sentados todos los personajes conversando、mm. sobre. Lo que se sentaban a hablar de los chismes del pueblo hasta la cultura y la liter grande literatura, y las corrientes psicológicas y el, el psicoanálisis gratuito de los PANA. s Pero de verdad que los veías allí, era impresionante.、Bueno. Oye, y aprovechando el tiempo, d a n m a r por supuesto, estamos hablando de esta、eh, obra publicada de Francisco. ¿Qué más tienes allí para aprovechar el tiempo、ah, y bueno, tu presencia? claro, claro.、Eh, para cerrar el tema con Francisco, me、mm -hmm. gustaría bueno, anunciarles a ustedes así, el t u b a z o Que el lanzamiento del libro con Francisco va a ser en la Plaza de los Palos Grandes a mediados de noviembre. Por supuesto, confirmaremos la fecha más adelante. Oye, bueno. Pero bueno, como, como querido habitante del municipio que se lo pasa caminando, echando cuentos por ahí, pues bueno, creo que e s mejor escenario que es imposible. Y nosotros, en su debido momento, cuando ya t e n g a la fecha, y nosotros también, por supuesto, a través de Librería Sónica, informaremos. De, esa, de la fecha, de la hora, para que todos vayan para allá, aprovechen, compren el libro, tengan la oportunidad tal vez de que el autor se lo firme. Sí, sí, sí, va a haber una firma de l i b r o Buenísimo, sí, buenísimo. A ver, ¿qué más tienes por allí? Mira, este, literatura, mucha literatura, muchos libros, muchas apuestas para cerrar el año. Básicamente,、eh, traje, bueno,、eh, yo no vengo a decir un discurso de Gabriel García Márquez, que es una hora deliciosa que reúne. Todos sus todo su discursos, que él considera que es el género más, el más, compromiso más terrorífico que puede sufrir un escritor, que es dar un discurso, desde su primera participación en su colegio, en la despedida de su promoción, que es lo que le da nombre al libro, hasta bueno, todo, Premio Nobel, Academia Sueca cuando h a b lo p r e m i o por poesía, o sea, todo, todo, todo aparece allí. Este es un libro, además, muy querido porque él tra lo trabajó muy de cerca con nuestro editor de Mondador y México, Cristóbal Pera, que es el editor de, de Gabriel. d r a g u n de Ricardo Riera, la primera saga fantástica escrita en Venezuela, hecha por un venezolano. Este libro es una belleza. Él es un licenciado en letras、eh, por la Católica que ahora vive en Berlín. Pero es una de nuestras principales apuestas porque es una saga maravillosa que no tiene nada que envidiarle a cualquier saga. Y déjame decirte que、fantástico. aprovechando que lo tienes allí en mano y que estoy viendo, la portada es una joya, la portada、ah, está、bellísimo. muy bien hecha. Es bellísimo.、Eh, voy, a, voy a abrirlo aquí. Ese sonido amiga, del libro, ¿no? libro abriendo sí, Dagmar, sí. muy bien. Sí, porque es, además tiene un detalle precioso que quiero que vean. Es, para, yo, es、oh, dirigido a todo público, adultos o Mira, jóvenes. Es adolescente, juvenil, para arriba. Uy. Por eso、oh, está Montana. Mira, realmente trae, sí. Trae el marca libro en la solapa. Bueno,、qué、para、belleza. aquellos amigos que no pueden、qué、ver、belleza. por razones técnicas. Sí, porque la cámara lo、no、está ponchando. Sí, el libro trae su marca libro, pero viene. Adjunto, vamos a decirlo así, pegado, desprendible sí, sí, sí, de sí. la solapa. Perforadito、no、ahí en la solapa. Oye, qué, ¡Qué buen detalle ese! Sí, porque、eh, está muy bonito, además, el, bueno, tiene mapas, es una belleza el libro. Oye, por cierto,、sí. antes de seguir con los demás libros que estabas comentando de los discursos que ha dado Gabriel García m á r que z creo que ustedes mismos tienen editado un, el libro de La maleta, la maleta, de, de, maleta mi padre, de mi padre. La maleta de mi padre. Que es el discurso que dio p a m u k a recibir su premio Nobel, y ese libro es. Una joya, una joya, porque todo el discurso que dio, que da para un libro pequeñito, que se lee tal vez en una sentada de. Pero tiene dos otros、horas. discursos de otras premiaciones. también. Sí, exacto, también. pero es una joya porque no hay desperdicio en nada de lo que Pamut dijo. Tanto al momento de recibir su, su premio como los otro, las otras menciones, que no recuerdo en qué, otro, en qué otros lugares lo diga. Claro,、dijo. porque allí, allí este, vale la pena recordar que Random House Mondadori es la casa de, de los premios Nobel. Entonces, nosotros tenemos un catálogo muy bonito relacionado con eso, con los discursos, las obras emblemáticas, rescatar la biblioteca del autor, reeditar en de bolsillo. Bueno, y como estamos hablando con, Raun, con Random House, con Dagmar, voy a aprovechar porque mientras conversamos, nosotros le enviamos un mensaje de texto a Francisco c u n i a g a invitándolo al, al programa. Pues, por supuesto, a propósito de Margarita Infante, y aquí me está respondiendo. Gracias. Nos ponemos de acuerdo para la semana que viene y grabamos. Así que, bueno. Bueno, ya bueno. saben, <ríe> compromiso. compromiso. ¿Compromiso? Sí, Más、rapidito. rápido que en Twitter, pues. Así es. A ver, Dagmar. Este, Antes de ir al corte publicitario, otro libro. Que、eh, bueno, el James Bond venezolano, Secuestro Express, de Marco Tarra b r i s e ñ o t a、mm -hmm. Me b i é n m encantaría que Marco también pasara por aquí. Este es un libro absolutamente Una p i c a r e s c a con humor negro. Un Rojo. Un personaje、Express. policial, pero que además. O sea, es increíble to todos los detalles, todos los guiños con la realidad que uno puede encontrar、eh, en esta historia, con este personaje. Y es un libro que pudiera, pregunto, es un libro que pudiera llevarse al cine. Ay, yo pensé lo mismo. Totalmente. ¿Sale? Bueno, totalmente. Y lo, ¿sabe s por qué la pregunta? Porque yo reconozco que yo he adolecido de ese interés en, en asistir a las salas de cine, a ver cine venezolano. Y he quebrado ese mito, y resulta que, bueno, que lo que he visto últimamente ha sido. Maravilloso, o sea, maravilloso. Estoy impresionado con la calidad de la película, con las tomas, con los guiones, con la fotografía, con la capacidad h、eh, i s t r i ó n i c a de los actores. Bueno, tú que eres aquí. c y a r ahora que creciéramos. Sí, sí, sí.、Y、mira, vi una película que me impresionó y me reí mucho. Es una película muy dura porque muestra una realidad muy nuestra, por supuesto, que es este, La Hora Cero. Qué impresionante la película, lo bien que está hecha. Y hay unas partes totalmente hilarantes. Que no puedo decirlo porque estamos en horario、eh, todo, todo usuario,、público? todo usuario pero te ríes y a la vez sufres por,、bueno, por esas historias que. Bueno, como que estás todo en el allí, país ¿no? se sufre, pero se goza. Mira, ¿y <risa> por qué Dagmar no escoge un libro y obsequiamos por cortesía de Random? Bueno, d i g a n m e u s t e d No,、esto. escoge usted mismo el de Gabriel García Márquez. Este, sí, claro. El de Gabriel, bueno. Y el de Dragón, si quieres, vamos a r e g a l a r estos dos. Y... Bueno, vale. ¿Qué debemos hacer, Isabel? Pues enviar su mensaje de texto al 3456, es decir, al dilo, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y ya saben que el mensaje cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y por eso usted tiene aquí a Gabriel García Márquez, que se lo va a llevar para su casa. Con Yo no vengo a decir un discurso. Y, y a Ricardo Riera、Ajá. con d r a g u n Con d r a g u n Muy fácil. Envía tu mensaje de texto al 3456. Usted gana, se lleva su libro. Vamos a nuestro c o r t e publicitario en Librería Sónica.、Y、literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en. Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Oye, y sonó con Eco y Todo Literatura para untar. Uno de los temas favoritos de Red Hot Chili Peppers.、Déjame、sí,、decirte. es uno de mis temas favoritos también.、Oscar、es carchísimo.、Oh, Así es, una maravilla. Pues tenemos hoy aquí a Red Hot Chili Peppers por varias razones. La primera, pues, porque corresponde a las efemérides musicales de la semana, pues Anthony Kiedis, quien es el cantante de la banda, nació el primero de noviembre del año 1962. La segunda, porque es un regalo para nuestra invitada d el día de hoy, que yo sé que ella le gusta Red Hot Chili Peppers. <risa> Así es. Bueno, Dagmar, cuéntanos algo. Para el momento de la grabación, hoy lunes, mañana martes. Y al aire, diríamos, bueno, el martes pasado, fue el lanzamiento mundial de un libro que tienes en mano. Sí. Cuéntanos de ese libro, porque tú misma fuera del aire me estabas comentando que estabas impresionada、sí. con lo que estabas leyendo. Sí, sí, sí. Cuéntanos de ese libro y qué, de qué libro se trata. Bueno, me, me gustaría hacer como el contexto. A ver. Estamos acostumbrados a, bueno, los que amamos a los libros de una u otra manera, a privilegiar siempre la literatura hecha por grandes autores, la narrativa trabajada. Cuando te encuentras con un fenómeno, con un bestseller, con un fenómeno de masas, tipo Coelho o tipo otro autor que es muy vendido, o un personaje público, siempre existe como el temor de,、eh, bueno, ¿quién, Hay una detrás, ¿quién, estará, ¿no? ¿no? ¿quién estará detrás de、sí. este libro? Pero en este caso, bueno, yo ya tenía noticias de este libro que tengo en las manos. Sabía que había un proceso de escritura de parte del, de, del autor como tal. Y me impresiona porque la. la, la calidad de las experiencias, la profundidad de, de las acciones de este personaje, la verdad creo que este libro va a ser un best seller. ¿Y el cómo lo, lo cuenta también, s u p o n g o Totalmente.、Supongo. O sea, el libro del que te estoy hablando、Ahora、es. o r a d i l o por favor. Y tiene además de su <risa>、sí. propia autoría un apoyo de corrección de estilo literario o es solamente él? Sí, no, él tiene, tiene su agencia, tiene su agencia. Además,、eh, yo quiero contarte que el libro del que estoy hablando es Yo, de Ricky Martin. Este es un libro que ha tenido muchísimo celo a nivel de lanzar avances, hablar del contenido.、Eh, de hecho, nosotros no pudimos difundir ni siquiera la imagen de la portada hasta que la agencia directamente manejada por el autor, por Ricky, nos diera la autorización. Este es un libro que los derechos los compra Random House Mondadori por una cantidad muy importante en esta transacción. Pero lo que, lo que, bueno, yo, lo que pasa es que venimos hablando hace rato del tema. Particularmente a mí me interesaba mucho ver el lado de las fundaciones que mantiene Ricky a nivel mundial y de verdad es impresionante. O sea, creo que la gente le ha dado muchísimo peso al rollo de si se declaró o no abiertamente homosexual y no, creo que, mira, detrás de esa decisión valiente de ser un hombre que hasta puso su carrera en riesgo al asumir este, cuál es su, su elección sexual, porque eso no es otra cosa sino una opción sexual. Este es un tipo realmente comprometido con, con la infancia, sobre todo con los niños en situación de riesgo、eh, de explotación, esclavitud sexual y de trata, o sea, de tráfico. Lo que quiere decir que hasta el momento de tu lectura de,、eh, e Yo, yo, de Ricky yo. Martin,、uh -huh. eh, está exponiendo su yo, valga la redundancia, su yo humano. Ese、Totalmente. que trabaja día a día en función y en beneficio de los niños. Que en un principio comenzó en, en Puerto Rico, según me dijeras,、sí. pero que ahora se extendió a todo el planeta. No, no, y el libro no es una propaganda de, oh, que bueno, s o y m i r a m i f u n d u c i ó n Es un capítulo más. Te lo digo porque yo、uh -huh. inicié mi lectura por allí. Este, él, básicamente, es un libro de tono confesional. Él cuenta cómo fue su infancia, cómo llega a menudo, que bueno, finalmente es la gran, plat la gran plataforma este, mediática, musical que él vive. Este, y un poco, bueno, cómo él se ha convertido en un sujeto que quiere hacerse sentir de manera contundente a nivel humanitario, este, y cómo es también el artista, la gira, los fans. O sea, es, y su es trabajo, la vida. porque él es un, es es un artista muy disciplinado.、Claro. De hecho, tú lo ves en todos los, los retos que se ha impuesto y de los cuales ha salido airoso.、No, Desde、perdón. aquella novela primera que hizo cuando se dio a conocer General, Ho Hospital, General Hospital, creo que、Ajá. se llamaba, hasta hoy en día. O sea, que ya con la fama, encima, con ¿no? la fama que tiene,、claro. que bueno, tuvo. Me midió y dijo: Sí, lo voy a hacer, porque además él sintió, según unas declaraciones que leí dentro de su espacio personal web, que era el momento de hacerlo porque había como una, un renacimiento de la discriminación por elección sexual, tanto para hombres como para mujeres. Y en apoyo a eso, en entrevistas que he visto de, los, de las personas que lo rodean, que trabajan con él, al menos musicalmente, O estos músicos que trabajan con él dicen que es un tipo sumamente exigente en su trabajo, pero cuando exigente es, también lo es como humano. Y lo que está buscando es precisamente, a menos musicalmente, hacer un buen show, un buen espectáculo. ¿no? Al momento de, de estar al aire en este momento, hoy domingo 7 de noviembre, esto es una pregunta imprudente. Los amigos oyentes pueden conseguir ya en las librerías. Sí, entendiendo siempre que la distribución de los libros acá en Caracas y en general en Venezuela siempre se realiza primero por las cadenas y luego llega n las librerías independientes. Independientes. Pero、sí. para el momento de hoy, domingo 7, es posible ya conseguirlo. Sí, sí, ¿Sí? sí.、Ah, con、perfecto. toda seguridad. De hecho, cerrando un poco este comentario sobre el libro, tampoco nos podemos engañar. Esto es un género <coughs> que genera muchísimo dinero en Estados Unidos. Todas las grandes celebridades que. Eh, apuestan por contratar a alguien para que escriba su vida o ellos escribir. Y bueno, todos sabemos, e n t r e e l proceso editorial, contamos con correctores, una agencia que nos respalda y todo lo demás. Entonces, no es el libro de una persona que descubre el agua tibia. Pero、Obviamente. sí creo que es una visión humana muy bien lograda. O sea, a nivel de marketing editorial, de verdad, este libro está redondito, es un best seller. Y para sí, las admiradoras de Ricky Martin, seguro que va a ser. c l a r o Y es un libro netamente confesional. Totalmente, totalmente. Pero, pero sin ánimos, lo que te decía un poco, no es ese libro donde yo me quiero excusar contigo por, por lo que hice recientemente. No, no, es un libro donde yo te cuento en tono jovial, en tono absolutamente empático, de la manera más coherente. Y sí, veo que hay un, una especie de énfasis en: mira, tú también puedes ayudar, tú también puedes cambiar tu entorno, protege a los niños que te, que te rodean. O sea, ahí sí siento que hay... e s t o s libros... aprovechando, por supuesto. Claro, y estos libros son muy interesantes porque, más allá, como bien dijo Dagmar, nosotros somos amantes de los libros y la literatura. También este, este tipo de lectura llega un momento que te hace falta o, o lo disfrutas, porque no estás、eh, leyendo una historia, algo que es ficción, sino estás leyendo. Vivencias de alguien, de una persona bueno, afamada, y estás prácticamente escuchándolo a él, porque está en primera persona. Y pongo, por ejemplo, un libro que creo que también n e c e s i t a r o n ustedes, que lo estoy leyendo en este momento, que es hablar con él o escucharlo, que es conversaciones con Woody Allen, por ejemplo. Ay, y eso es una sí, maravilla, es bolsillo. ese es bolsillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es una maravilla porque tú estás de chismoso escuchando la entrevista que le hace este periodista, no recuerdo el nombre, a Woody Allen, y tú en esos diálogos. Tú estás escuchando Woody Allen, es decir, es la voz de él. Es escucharlo ver y es ver sus películas, por ejemplo. Sí, es un contacto, cercano, de, es un contacto un, cercano hacia la celebridad que tú sigues, porque obviamente si tú compras este libro tienes dos opciones: o eres fan de esa persona o tienes la curiosidad morbosa de saber qué escribe.、Sí. Igual que quedas enganchado. Y a mí lo que me parece en este caso es que es un, es un libro inspiracional, además de todo, sí, sí, porque sí. es que alguien te diga: mira, si se puede. Tú puedes poner tu grano de arena para ayudar a cambiar esta situación, siempre es algo que se agradece. Oye, qué bueno.、Eh, ¿Puedes hablar de algún número particular, si se puede, del tiraje con el cual están lanzando este libro de Ricky Martin? Ay, ahí sí me está dando. No tienes el número todavía. fuera de base, pero nosotros、eh, ah, creo que apostamos por unos 20.000 ejemplares en el primer tiraje. Que para el mercado venezolano. No, por favor, no, es su, su, una, una barbaridad. Es una superapuesta, Es、sí. una barbaridad. ¿no? Parecido a lo que hicimos con Coelho, pues. Que es lo que te comentaba hace un momento. O sea, yo creo que cuando tú trabajas en la industria del libro, tú tienes que respetar y privilegiar a todos tus lectores. Y si hay una persona que lee a Coelho, tú la tienes que tratar con la misma fuerza y con el mismo cariño como una persona que lee a Eduard Said o que compra los libros, no sé, de García m á r q u e z Oye, y déjame o sea. decirte algo, aprovechando que mencionas a, a Pablo Coelho, no sé si estoy equivocado, al menos esa es la, la impresión que yo tengo, es. La única editorial y por tanto es la única valla de un libro en Caracas. Es así, ¿verdad? Sí. No hay más sí, ninguna. Sí. sí. Y eso、bueno. es algo que se agradece porque qué sabroso es ir por la autopista. No importa, es Coelho, no importa, a mí no me gusta, p e r o Bueno, pero,、no、está pero bien, es verdad. No leo un libro,、no、importa, por ahí se empieza. a d e más, yo leí tres libros de Coelho, yo lo confieso y ya paré. Pero tengo el concepto sobre su trabajo, ya leí. No me dejé llevar por falsos、eh, comentarios. Oye, qué Coelho tal que c o e l h o no, voy a leer un libro. Leí uno comprado, leí uno p r o c i d o Estado y leí uno regalado. Y ya, ya listo, te casaste. No más, suficiente. Pero qué curioso y qué bueno es ver que una editorial apuesta a comprar una valla gigante que está en la autopista en sentido este-oeste. O sea, no se ha que, visto. Además, es muy rico también para uno que trabaja en la promoción de la lectura, no solamente en la parte editorial, ver que hay gente que va en el autobús, o que va en el metro y que va leyendo. Bueno, vas leyendo Coelho, qué chévere también. Claro, porque por después tu misma necesidad cuando te vas Cuando vas creciendo como lector, te pide que busques a una historia que te lleve más、Irba、allá. allá. Y a mí me gustaría contarles algo. O sea, desde、Cuenta. el punto de vista del de mercado editorial y de la empresa editorial, que tú vendas a un autor como Coelho y que ese sea un bestseller, a ti te da la posibilidad de publicar autores locales, sacar autores venezolanos, promocionarlos en el exterior. Entonces. Leer a Coelho no es tan malo. No, es. Oye, no es malo. Oye, cuéntanos para nada. algo. Este, bueno, yo supongo que sí, ¿no? Porque estoy aquí diciendo cosas que no están fuera no. del tema. Y además te voy a decir algo.、Ajá. Aquí interrumpiéndote y todo. y todo. Ahorita que yo estoy tan, tan pendiente de trabajar en pro de la formación de conciencia de ciudadanía y de la cultura de paz,、eh, la gente que le da Coelho tiene una actitud diferente hacia la otra persona, son más amables. O sea, te,、eh, de verdad toman una conciencia de. Sí mismo s y de que su conducta se les refleja en, en cómo los tratan a los demás, los tratan a ellos. Ah, bueno, pero entonces hay、mal. que enviarle un lote de libros a un lugar que no puedo decir. Pero bueno, no, lo que ibas a comentar es lo siguiente: lo a c o m n o m buena gerente de publicidad y mercadeo que eres de r a n d o l h o u s e en Mondadori, yo supongo que te ha salido ir a la autopista a tomar fotos. Por supuesto. No imaginé. p O r s u u p e s te o t salió todo, toma fotos. n o Sí, además, equivocarme, meterme por donde no era, tener que brincar por una alcantarilla. <risa> ¿no? Impresionante. Las aventuras de una de aventura. De d a m a r Mira, vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarle que hoy estamos obsequiando por cortesía de Random House Mondadori el libro Yo no vengo a decir un discurso de Gabriel García Márquez. Y Dragón y, de Ricardo Riera. Es decir, que hoy hay dos ganadores. ¿Cómo se ganan esos libros? Pues usted agarra su teléfono celular y marca el 3456 para colocar un mensaje de texto con la palabra libro, seguido de su nombre, su número de cédula. Y el mensaje tiene un costo de un bolívar fuerte más básico, más IVA, cortesía de Librería Sónica y r a n d o m House Modern. Vamos、Mori. a ver si el libro se va para Guárico, si se va para Maracay, para Valencia. A lo mejor se va para Puerto Ordaz. Tal, tal vez para、eh, San Félix. Bueno, envíen su libro. Para San Juan de los Morros. San Juan de los Morros. O quizás estrenamos en Ciudad Guayana. O en Ciudad Guayana, por eso digo, en San Félix o en Puerto Ordaz. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para un tarde. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Cómo divertirse leyendo. Conoce los nuevos autores. Cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Lo que escuchábamos es el tema Glass Box de George Harrison, el cual forma parte de su primer álbum solista lanzado en el año 1968, un año maravilloso, Wonder Wall Music. Este fue el primer álbum en solitario de algún miembro de los Beatles publicado por Apple Records y recopilaba el soundtrack de la película del mismo nombre, Wonder Wall Music. Es un í c o n o de la p s i c o d e l i a inglesa de los años 60 del siglo XX. Y ese énfasis en el año 1968 no lo digo, ¿no? Pero supongo que sí. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog La Ícaro. No el Ícaro, La Ícaro, de Carla Mariela, cuya dirección es l a í c a r o w o r d p r e s s c o m De allí compartiremos algunos versos, otras frases breves, casi microcuentos, que la autora. Ha dejado en su entrada seis palabras en la voz de Isabel Noguera. Despediré en el mar los huracanes. Este miércoles, nosotros somos tan s á b a d o Extradítame los besos, destierra tu ausencia. No me dejes con Morfeo, bésame. Mudada de planeta en tu cuarto. La luz es verte sonreír hoy. Dibujo en chocolate la tarde lluviosa. Amo el morce de tus pecas. Y ese era el texto, seis palabras, extraído del de blog l a í c a r o w o r d p r e s s c o m de Carla. Mariela, y la lectura de l i n z a b e l la acompañamos、eh, musicalmente por el tema de, Ed, de Eddie Harris, a u t u m n Leaves,、eh, es decir, algo así como hojas de otoño. Y esta cuenta que el 5 de noviembre de 1996 nace, que debería ser.、Eh, fallece. Que fallece, ¿verdad?、Uh -huh. El 5 de noviembre de 1996 fallece Eddie Harris, un popular j a z z i s t a estadounidense. Bien, continuamos con n u e s t r t a m i t a d de lujo, amiga de esta casa. Sí, porque、Radmar、además tenemos、Hernández. que hablar de un, de un par de libros que están que todavía quedan, por, por fuera. Ya comentamos sobre Rojo Express, el libro de Marcos Tarre Briseño, que tú preguntaste que era un libro cinematografiable. Oye, valga la lexicografía. Y es, tenemos dos libros para jóvenes y niños. Uno es, uno que me encanta, que se llama El Brujo, el Horrible y El Libro Rojo de los Hechizos, que es una historia divertidísima con unas ilustraciones fabulosas, poco estereotipadas, que invitan a la imaginación y que recrean de una manera fabulosa el texto, que es de Pablo b e r l a s c o n i A ver, cuéntanos de ese libro, Dagmar. Bueno, y, y además de estos dos, este, nuestra principal apuesta para fines de este año y principios del año que viene e q u es Scott Pilgrim. Nuestra súper gran estrella de bolsillo. Y que es una maravilla, además, una maravilla. todo alrededor. Yo disfruté un mundo haciendo el avatar de Scott Pilgrim. Sí, en, el, en la página oficial, scottpilgrim.com, te puedes hacer tu avatar y, y hacer el demo del juego, porque además tiene su versión de videojuego. Este, bueno,、eh, estas dos apuestas, unas atrapados, que como. Para, para los que no saben un poquito, bueno, Random House es una gran casa editorial que tiene alrededor de 13, 14 sellos editoriales. Y uno de esos sellos es Montena, que es el que está dedicado a la literatura infanto, infantil juvenil, pero digamos,、eh, lo infantil enfocado a estos、eh, primeros lectores que se van convirtiendo en lectores ya. Pues bueno, con, con may mayor capacidad para,、eh, tanto cognitiva como、sí. de experiencias, de texturas, de formatos. Y bueno, nosotros jugamos un poquito a, a estos nuevos formatos narrativos. Entonces, Atrapados es uno de ellos porque tiene una historia en cómic、eh, narrada en viñetas que se intercala con los capítulos、eh, narrados. O sea, entonces, es un libro. Muy poco tradicional, digamos, para la gente que entiende la lectura, como estos libros, ya para chamos grandes, no llevan ilustraciones, no estos sí, porque la historia forma parte de ello. s e r o eso es un, una onda retro, porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, mi abuela tenía unas novelas, tenía Miguel s t r o g o f f tenía Viaje s al el, el, el Centro de la Tierra, El Faro del Fin del Mundo, y estaban editados, que tenía el texto de Julio Verne, pero también tenía un cómic. Que te daba la secuencialidad de las acciones y los diálogos en los globos de texto, y era una maravilla. Sí, además que era una manera muy didáctica de tú poder acercar estos primeros lectores a obras clásicas que quizás de otra、claro. manera le hubiesen generado cierta no, resistencia, a ¿no? De una manera lúdica. Totalmente. Y justamente atrapar ese interés lector, ¿no? Sí, bueno, y por lo menos la versión que tienen ustedes en Mondadori de en la novela gráfica del Capitán a la Triste, estéticamente es, maravilloso. es una maravilla. Es maravillosa, sí. Y de, y de otras、eh, más actuales que han salido producto, por ejemplo, El Príncipe de Persia.、Ah. Tenemos la novela gráfica también. Este,、eh, dentro de esa onda de la novela gráfica, que además es un género, como bien dices tú, Linsabel, no es nuevo. Al contrario, tiene seguidores de culto. Y en Venezuela, ojalá que por fin nosotros aperturáramos hacia un n u e v o m e r c c a d o e Bueno, la buena、chévere. noticia es que en la feria del, de Enfilven t e este año van a tener un espacio dedicado al cómic. Sí. Y va a haber una re retrospectiva del cómic venezolano. Y van a traer un ilustrador de cómic, no recuerdo si es argentino en este momento, que va a estar dando conferencias y conversatorios allí. Cosa que me parece muy bien porque es una apertura riquísima、claro. para una feria que, que quisiéramos que cada día fuera más importante.、Claro. No, y más aún apuntando a que hay una oleada inmensa, según he escuchado. De personas que están muy metidas en el área de la, de la ilustración. Y esta semana estuvo en el banco del libro también el, el, el ilustrador francés, e m i l y se me olvidó el apellido? A mí también, me ha dicho q u no. Es Soran, no, es no, no, no. Y estuvo dando. El martes hubo una conversación y el、sí. miércoles hubo un taller <risa> gratuito para chamos en, hasta de 14 años para arriba, o sea. No, y también aquí en Venezuela hay una movida muy interesante de cómics. Te cuento que nosotros、eh, desde Random hicimos una alianza con Suplemento, con Z. En suplemento.com, cuando abres la página, que ellos van por su edición número 150, que es la edición aniversario, Scott Pilgrim es uno de los patrocinantes. Entonces, nosotros hicimos un concurso donde, por cierto, la gente que quiera ganarse sus ejemplares de Scott Pilgrim se mete en suplemento.com. Y básicamente el concurso consiste en tu comentario acerca del libro. Oye, y e l mejor、no、sé. comentario, ojo, no mejor por bien escrito, literariamente, no. El comentario más original. original. O sea, como quien diría el más fino. El, el más fino,、Exacto. ese es el que se gana. El, y está vigente, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí. Y、hasta、la palabra e s para acceder: suplemento.com suplemento. con Z. Muy bueno. Suplemento. suplemento. Suplemento. Bueno, usted suplemento. ingresa a suplemento.com y allí. Bueno, ¿qué hará? Su, es... su, su, su reseña es. Sí, es una reseña, es un reseña comentario sobre el libro, sobre el libro. Y, y luego, pues, pues, se lo gana. Siempre también por el Twitter de Random estamos regalando ejemplares de Scott Pilgrim. Ah, recuérdanos el Twitter de Random. El Twitter es RHMVenezuela. RHMVenezuela, Venezuela, todo pegadito, okay, sí. Perfecto. Y en Facebook también es este Random House Mondadori, Venezuela. Oye, y además Martín, tiene la、trabajo. página de Me Gusta Leer. Ah, que esa página es maravillosa. También está Random House Mondadori.com. Y los que quieran ver nuestro catálogo, que es una especie de.、Eh, es más para nuestros clientes, pero nos puede servir un poco para la gente que quiera saber si el libro está o no en Venezuela, se tiene que meter en www.rhm.com.be. Correcto. Y desdoblando un poco a d a k m a r como、eh, mm -hmm. gerente de p u b l i c i d a d y mercadeo de Random House. Evidentemente tienes que leer o deberías leer gran parte del material que ustedes editan, pero sacando de eso, ¿qué estás leyendo que nos puedas recomendar?、Eh, este, de, cualquier, de, lo viendo, de lo que e s t é leyendo. De、eh, lo que estás leyendo. Nadie acabará con los libros Humberto Eco. Bueno, de verdad es un libro maravilloso, maravilloso. Estoy absolutamente enamorada de ese libro, es nuestro, es el Lumen. Este, también estoy leyendo un libro de otra editorial. Que、eh, son las conversaciones con Gaita Les de、mm. Aguilar, creo que. Bueno, es del grupo Santillana, pero ahorita no recuerdo cuál es el sello. Y Scott Pilgrim, que es maravilloso, Scott Pilgrim, de verdad. Yo soy así la s u p e r defensora de Scott Pilgrim, porque además viene algo muy lindo, muy chévere de la editorial para enero, que es la, el mes en el que se estrena la película. Nosotros hicimos un ensayo de promoción con Scott en el Festival Nuevas Bandas. Que se hizo a finales de julio de este año en la Plaza la Castellana y de verdad la respuesta del público fue pro, preciosa. Todo、manera. el mundo se llevó sus marca libros. Y eso, y eso es para, para enero del año que viene ya. Sí, porque de acuerdo a la programación del sello, que es Universal Pictures,、eh, la empresa que la trae, pues bueno, es, es en enero. Bueno, entonces vamos a estar pendientes de eso para promocionarlo en el programa, asistir al evento y estoy que、claro. seguro que uno de los tantos éxitos que se está notando Random House Mondadori en su, en su catálogo de, de productos. Y estoy seguro que gracias a la mano de nuestra amiga Dan m a r、no, Y no era, es adulación, no, sino no, que es así. Es c o t t t a m b i é n tiene hay lo un, suyo. Hay mucha gente trabajando muy duro en la editorial. Qué bueno. De verdad, lo que pasa es que este es, como dicen en mi oficina, que es donde yo trabajo la juguetería, que es como la parte más sabrosa, ¿no?、O、tengo los d o m i s los habladores, los marca libros, pero de verdad que es un trabajo en、duro. conjunto. O sea, sin ellos no sería posible que uno saliera a promocionar los libros. O sea, no,、sí. sin editorial, sin dirección, sin administración. Mira, y hemos llegado, por cierto, al final del programa. ¡Qué、nos、rápido! Sus cinco segundos para despedir. Si no, Luis Enrique nos regaña. Bueno, antes de despedirnos, vamos a recordarles que se pueden llevar hoy.、Uh -huh. Yo no vengo a decir un discurso de Gabriel García Márquez y Dragún de Ricardo Riera. ¿Qué tienen que hacer? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula y el costo del mensaje es. Un Bolívar fuerte. Más básico, más, <ríe> más IVA. Más básico, más IVA. Y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Ajá. A aquellos que han apagado los ojos del pueblo, reprochadles su ceguera. John Milton. ¿Quién está en la dirección general? Jaime Nestares. ¿Quién está en la gerencia de producción? Claudia Camperos. ¿Quién está en la gerencia de información y opinión? Javier Pereira. ¿Quién está en los controles? Luis Enrique Delgado. ¿Quién les está hablando? Jason Maldonado. ¿Y quién me respondió? Linsabel Noguera. Linsabel Noguera. Bueno, hoy nos despedimos de Dagmar. Dagmar, gracias por estar nuevamente con gracias nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias. ¿Con qué tema nos despedimos? Con la casa en el aire de Rosario Flores. ¿Por qué? Porque nació el 4 de noviembre del año 1963. Es decir, eso le suma 47 años. Cosa que no se dice, pero. Muy bien ya lo vividos.、Dije. Así es. Chao. 私 e RCR presentó l i b r e r í a Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.